Es el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Muy bien, segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Y en este domingo, de acuerdo al ciclo que nos corresponde meditar, nos encontramos con la transfiguración del Señor. Y para esto de la transfiguración. Fíjese n que es bueno que nos ubiquemos en, en el lugar en el que es, es en un monte, el monte, e llamado l Monte Tabor. d é j e m e decirles a los que son papás que tienen ya hijos casi, casi, casi, casi por dejar la, la universidad, si ya están grandesones dejando casi la universidad, papás comiencen a ahorrar, ¿eh? De que se lo vaya después a gastar el yerno o la nuera, váyanse ustedes después a Jerusalén. Empiecen a echar a un cochinito, échenle, échenle, échenle. Ya cuando tengan se van a Jerusalén. Y dentro de todo eso que van a hacer, van a ir al monte Tabor. En este monte, en esta montaña, invita a Jesús a tres p e r s o s De sus apóstoles, que son, ayúdenme, Pedro, Santiago y Juan. ¿Sale quiénes son? Muy bien, ya vi que están d e s p i e r t o s Ahorita les voy a preguntar,、eh, para que no se me duerman: Pedro, Santiago y Juan. Y los, mientras está Jesús en este, llevarlos consigo al monte. Un monte elevado. Siempre que hablamos del encuentro de Jesús con Dios, tenemos que sube, va a la montaña para encontrarse con su Padre Dios, para mantener un diálogo muy íntimo con su Padre. Conocen muy bien a Jesús, Pedro, Santiago y quien, Juan, conocen muy bien a Jesús, pero da la casualidad que ahora Jesús. No se manifiesta con las características humanas que para ese tiempo los discípulos conocen, sino que se manifiesta totalmente resplandeciente. Algo así como que la divinidad que Jesús es, porque es verdadero Dios y es verdadero hombre, pero en la divinidad que es Jesús se manifiesta Se revela, es una, es una manera de decirles a los discípulos: no se queden con la imagen de solamente hombre, sino que es Dios. No sé, a mí no me da la cabeza para llegar a pensar cómo será esta revelación, esta manifestación, que de pronto estés con alguien y se ponga totalmente resplandeciente, con alguien que, que sabes que es Dios, o sea. Te rebasa en tu capacidad porque es Dios, y de pronto se pone resplandeciente y dices, ¡surales! Y no solo eso, sino que además con él, Elías y Moisés. Elías, aquel que defiende a Dios, el profeta de profetas, y Moisés, al que le fueron dadas las tablas de la ley, pero Jesús es más que un profeta. Y No es al que se le entrega la ley, sino en sí mismo es la ley. O sea que en Jesús tiene cumplimiento todo profetismo y la ley consigo. Y ahí están. Y Pedro, cuando se da cuenta, cuando despierta de su sueño porque estaba totalmente descansado, se, da, se entera y dice: ¿Qué está pasando? Y es cuando le propone a Jesús. Señor, sería bueno que nos quedáramos aquí. Fíjense que este quedarse es porque Pedro está experimentando algo. Cuando nosotros vamos a misa, cuando vamos a la oración, experimentamos quietud. ¿Qué más experimentamos? Estamos en misa, estamos en la oración. A ver, díganme, además de quietud, paz, una paz, una tranquilidad. ¿Qué más experimentamos? Sueño, no, no, no, por favor. ¿Qué más? A ver, paz, tranquilidad, gozo, gozo. Cuando cantas, cuando Ay, hay un gozo inexplicable, felicidad, muy bien. ¿Qué más? Un bienestar, estás bien, estás bien. ¿Qué más? La armonía, porque te pones en armonía, porque como que tu tristeza, como que lo. Entras en un estado totalmente diferente al que venías, al del hogar, al del pleito, al de lo l que sabemos de allá afuera. De pronto entras en eso. Y Pedro experimenta eso y entonces dice: ¿Por qué no nos quedamos aquí? Creo que nosotros también pudiéramos decirle: Señor, r p o r qué no nos quedamos aquí? Pero no, hay una realidad. Tienes que regresar con tu esposo, tienes que regresar con tu esposa, tienes mañana que ir a trabajar, hay que presentar tareas, hay que estudiar, ¿verdad? ¿Qué más hay que hacer mañana? Un montón de pagar deudas y. El... ¿Cómo el... l estamos mañana? 25, bueno, pues ya hay que andarles tirando porque ya la quincena se está acabando, o v e r d a d O sea, sí, estamos en misa, pero tenemos una realidad. ¿Cuál es la realidad que Pedro quiere como que evadir? La cruz. Sí, Jesús está allá, pero tiene que bajar al acontecimiento de la cruz. Y le dice, Señor, ¿y por qué no nos quedamos aquí? Ni sabe lo que dice. El texto lo manifiesta así, sin saber lo que decía. Sí, sí. Va a haber ese momento de gozo, de gloria, ese momento inexplicable, ese momento de quietud y de armonía. Sí lo va a haber, pero antes tienen que pasar por la cruz. Y Pedro no quiere, Pedro quiere ya la felicidad sin pasar por la cruz. ¿Qué nos enseña esto? Para llegar a la plenitud, a la gloria, a la quietud, a la armonía, antes hay que pasar por un montón de cosas difíciles. Los llevo con otro ejemplo. Un niño, un, alguien que está estudiando, sabe que para que pueda llegar a decirle a mamá o a papá: ¡Mamá, saqué 10! ¡Papá, saqué 10! Y l l e g u e gritando a casa. ¿Qué, qué, ¿Qué necesita el niño antes? Bueno, lo primero que necesita es ponerse a estudiar. r ¿Qué implica estudiar? Esfuerzo, ¿eh? Esfuerzo, dejar que. No, no puedes estar No p u estudiando d e e s a r e s t y estar chateando. No puedes estar estudiando y estar viendo la tele, hay que apagarla. Es que yo a s í estudio, uy, qué moderno. No puedes estar estudiando y. Bueno, lo que se te ocurra. Estudiar para tener la quincena, a veces esforzarse. Estudiar, a veces, ay mami, es que ya me duelen mis pompis. Sí, pues sí, ni modo. Hay que sentarse, un esfuerzo. Ah, pero cuando tienes ya el resultado, cuando ya lo obtienes, es diferente. Uff, uy, ahora sí a descansar. Ya pasé mi examen. Para llegar a la gloria de la resurrección, al gozo de la resurrección, es necesario pasar por la cruz. Bien, se transfigura. Imagínense que nosotros también vamos a sufrir una transfiguración. ¿Cuándo? Cuando nosotros resucitemos. Nuestros cuerpos serán resplandecientes a imagen de Dios porque lo veremos tal cual es. Ven para acá, tantito. Imagínense que este niño, voy a decir algo que no debería, pero voy a tomar este, este pequeño ejemplo. Cierra tus ojos, tantito. Imagínense que este chamaco se nos empieza en este momento que le salga luz. ¡Guau,、wow, verdad! Decían, n r a l e Y que este ponga puro totalmente. Así como que le sale luz. Bueno, pues no estamos lejos de la realidad. Imagínense, imagínense que cuando él muera y que sea grandote, cuando resucite. Él va a resucitar, dice, con un cuerpo glorioso, semejante al tuyo, Señor. O sea, un cuerpo construido por Dios, modelado por Dios. Imagínenselo. Gracias, mijo, siéntate. Creo que ya se me había quedado dormido. Bueno, ese eres tú. Mhm,、uh、mhm. -huh, uh -huh. Sí, sí, sí, esa es usted con un cuerpo resplandeciente cuando resucitemos, con un cuerpo glorioso. A ver, ve, véanse sus manos, así, véanse, así como que, ¿cómo cómo que mi, que mi carne resucitada, gloriosa, pura? Véanse sus manos, así, véanselas, v e a s porque ese es, el, ese es el cuerpo que Dios ha dignificado. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. De ahí la dignidad de la persona, del cuerpo humano. Ah, pero da la casualidad que nosotros al cuerpo no lo cuidamos. Primero es un cuerpo utilizado, comercializado. Vean la tele y es: el cuerpo es comercio. Al cuerpo hay que sacarle lana. Utilizado, nosotros mismos lo utilizamos. Bien, y qué más le hacemos a nuestro cuerpo que no lo cuidamos. Ese cuerpo que va a resucitar glorioso y resplandeciente. ¿Qué le echamos? A ver, ¿cómo no lo cuidamos? ¿Qué le echamos? Tatuajes, ¿verdad? Ahí está, tatuado. Árale, árale, como si a Dios le hubiera faltado algo. Órale, porque aquí le faltó algo a Dios, échenle. ¿Ah? ¿Qué más? Le echamos Coca-Cola. Le echamos hamburguesa, que ya ni es carne, es puro hule. Vamos, p a a d e n t r o Le echamos, s ¿Qué más le echamos? Vamos, échale. Le, ¿eh? le echamos humo. ¿Qué más? Alcohol. Venga, va. Hambre.、Ah, mientras estamos viendo el partido Santos América que perdió, por cierto. Échale, ¿verdad? Ya se acabó, échale más. ¿Qué m á s l echamos? e Un montón de grasa, ¿verdad? De fritura, sí. Échale la botana, toda la que se pueda. Total, el hígado aguanta. ¿Qué m á s l echamos? e Échale, échale, é c h l e Droga, droga, ¿verdad? Le echamos No, o m b r e No cuidamos el cuerpo. Somos, somos, somos, somos. Un. Un cúmulo de abusos. Un abuso a nuestro cuerpo. Oye, tranquilo, calma. a s a poco creen que esta panza es de gratis? Es por no cuidarme. Ay, hasta yo salí raspado. Pues sí, claro, ¿verdad? Tu cuerpo que podría ser bonito en el sentido de dignificar. Ya no por vanidad. Hoy el cuerpo. Responde. Y hay un síndrome. ¿Cuál es el síndrome? A ver si no estoy mal, doc. Síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir? No hay buena digestión, por tanto, viene complicaciones. Descompensación metabólica, subida de peso, viene azúcar, colesterol, triglicéridos, presión, o sea. Este ejemplo que está aquí enfrente, ¿eh? no todavía no, pero por a l í ando. Si no me cuido, ya de paso, Ah nuestro cuerpo entonces reversa. Los chiquillos, ponte un suéter,、ah, así h a estoy bien. Ponte un suéter, por q u á estás viejito, por eso tienes frío. Cuídalo, ponte un suéter, eres templo del Espíritu Santo. Termino, ya estoy terminando. Nosotros también estamos llamados a irnos a hacer ese rostro de Jesús transfigurado, transformado. Cuando tú estás en la capilla de adoración perpetua y, y, y te hincas frente a Jesús y estás ahí, una hora, te vas. A los ocho días regresas, te vas. Ocho días regresas, te vas. Ocho días regresas, te vas. Así es como si fueras a la playa. Cuando tú estás en la playa, vas, te pones al sol. Aunque no le digas, oye, sol, ahora quémame aquí, no, por favor, fuera, venga,、pate. no, tú te pones al sol. Después de un tiempo te dicen, te estás yendo a broncear, ¿verdad? Dices, sí, ¿por qué? Se te nota. e n t o n c e s ah, muy bien. Lo mismo cuando tú vas a hacer oración. Sin que te des cuenta, tu rostro cambia. ¿Por qué? Porque estás en paz. Si ahora nos pusiéramos a analizar caras. En una línea psicológica diríamos: Este viene triste, este viene frustrado, este viene desvelado, este viene tantas cosas que podríamos decir, ¿verdad? Este viene enojado con su esposa, este se ve que no comió bien, este es. Ah, pero cuando alguien hace oración decimos: Esta persona tiene rostro de paz, esta persona tiene rostro de armonía. Esta persona tiene rostro de tranquilidad. Cuando el Papa Juan Pablo II aparecía en público, y dicen que quienes lo veían, que llevaban en mente que le iban a echar un rollazo, y de pronto lo veían y. Ya se pasó. No le dijeron nada. ¿Por qué? Te impacta el mismo Papa Benedicto. Los que decían, no, es que ese p a p a no, el otro sí. Y hay algunos que les tocó verlo. Y dicen que cuando estaba en público y venía, y venía pasando, también venía el p a p a y el que decía, ahorita le voy a decir que no hay como el otro. Le decía,、ah, se fue. No le dijo. La madre Teresa de Calcuta, junto a la princesa Diana que era a su tiempo, la otra muy maquillada y muy todo, pero la que tenía un rostro de paz, era la madre Teresa de Calcuta. ¿Tú qué rostro tienes? Digo, ¿qué rostro tenemos? Vamos a extendernos un poquito, total, ya no tengo nada que hacer, Leo. A veces me dicen, Padre, vine a hablar con usted porque me dio confianza. Padre, vine a hablar con usted porque, o bien te dicen, es que usted tiene cara de enojón, por eso no me acerco. Pero, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo te vas configurando? ¿Haces oración o nada más el domingo vamos a misa y decimos,、mmm, ya el padrecito ya se pasó, se ve que nadie lo escucha en la semana, por eso ahorita llena, está s despachándose con la cuchara grande, ¿verdad? Pero, ¿venimos c c h a n e a misa con tiempo? ¿Le damos tiempo a la oración? Yo creo que por ahí tenemos que irle pensando. Los rostros que nos encontramos en la calle hoy son rostros de miedo. De aguas, mi j o quítate porque ese señor se ve que es asaltante. ¿Qué tal si decimos, oye, ¿viste el señor que acaba de pasar? ¿Pasaste junto a él y como que deja algo así como.? Se la pasa metido haciendo oración y a veces nos transfiguramos tan feos. Termino ahora, si、sí, termino, no como hace un rato que les dije que iba a terminar y no esposas. Su esposo, ¿cómo se transfigura? ¿Cómo se transforma? ¿Es un esposo de paz, de tranquilidad o es un ogro el cual tú no conocías? Esposos, ¿cómo es tu esposa? ¿Cómo se te transfigura? ¿Es aquella mujer de paz, tranquila, detallista? ¿O es aquel ogro que ahora no puedes controlar? Papás, ¿qué han hecho de sus hijos? ¿Se van transfigurando sus hijos? ¿O son aquellos que dices, Dios mío, mi hijo, yo lo desconozco? Es un ogro. No es el mismo de cuando tenía seis años. Ahora es berrinchudo, grosero, respondón. De veras que se transforma. Dios nos ayude a anhelar la vida eterna, a valorar a Él como verdadero Dios y a querer llegar al momento en que nuestros cuerpos, también resucitados, sean gloriosos como el de Él. Que así sea. De pie, por favor.